y cerca a tu corazón Quiero que sonemos juntos pensemos juntos en nuestro amor Quiero olvidar el mundo y pensar que estamos todos tuyos Quiero poseer tu mano besar tu pelo Noche, tipo para nuestra voz, quite la se estrella, oiga pega, ven aquí junto a mí, ciérgate por favor, ven aquí junto a mí, para cerca tu corazón. de alguna tierra en que no lloró Quiero detener el viento traer